Además tenemos página en Instagram, Euskal Música, para que puedas ver, para que puedas visualizar las fotos con los grupos y solistas que pasan por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. Y por si esto fuera poco, Euskal Música también tiene un número de teléfono, un WhatsApp que es el 628-514-628, en el cual te puedes poner en contacto con nosotros si tienes un grupo, si eres un solista... ¿Y quieres dar a conocer el nuevo trabajo discográfico que has editado? Pues ya lo sabes Lo tienes muy fácil Nos mandas un WhatsApp a 628-514628 Y pasarás por aquí por el Buscal Música A presentarnos ese disco A charlar del álbum Y a charlar del grupo O como pues se te dio por... Eh, hacerte músico, por ejemplo También Si tienes alguna dedicatoria algún tema que te gustaría escuchar, ya sabes, el WhatsApp de Euskal Música, 628 -514628. Edición de jueves 18 de junio en directo, edición de sábado, domingo 20, 21 de junio, en redifusión, en repetición, nueva edición del programa Euskal Música. En el programa de hoy sonarán, entre otros, Egismundo mano con su nuevo trabajo de estudio Sangre Fácil, o por ejemplo, una formación ya legendaria en esto de la música local, de la música de Euskal Herria como es Urch, con su nuevo álbum Sabal Duvatiak. Así que, si te parece sin más demora, Vamos a comenzar esta nueva edición del programa Euskal Música, la edición de hoy jueves 18 de junio en directo, sábado 20, domingo 21 de junio del 2020 en redifusión, en repetición. Y lo vamos a hacer con Enrique Villarreal, el Drogas, que el pasado 7 de octubre estuvo presentando su quíntuple álbum Solo quiero brujas en esta noche sin compañía en el Drogas. FENAC DE LA MOREA Un concierto en acústico Y firma de discos Nosotros nos introducimos dentro de este Quíntuple álbum Solo quiero brujas en esta noche sin compañía Y de él nos vamos al CD número 2 Para escuchar el tema con pinturas de guerra Y al CD número 5 Para escuchar el tema burbuja en el cristal Estas voces cuando la palabra parece que no sirve para nada Hacen funcionar la represión contra quien luche Lengua encarcelada, amordazada, amputada Renunciar al miedo en estos momentos Rompiendo la baraja y las reglas del juego Sueltan a sus perros siempre bien uniformados Nos quieren indefenso La amenaza siempre se emplea Para enfrentar nuestras manos desarmadas Que no sean el puño ni que sean el abrazo Que no hagan otra cosa que prohibir Violencia masticada en cada miro legítima violencia violencia que solo entiende la violencia Tempo ajetreado para el corazón Fueron muestras de un colapso que luego llegó Sorprendente fue el regalo que envolvimos con amor Y siguiendo algunos pasos nuestro lado fue el mejor igual Eran noches de velocidad Nunca estábamos cansados Ni ganas de terminar Eran tiempos inspirados Pensando solo en actuar Derramando nuestra piel Por los minutos más oscuros Es mirar ganar que estar descarada en la misma piel fuiste nacer sin contigo quererte demasiado Eizo el centro de una vida que no aprendí a rodar Que quedo sin voz un día que se fue apagando poco a poco El soplar de una cerilla, frágil y amante los ojos Correr, me deja subir escaleras con un pie Me deja besar, me deja volar Me enseña el secreto para silbar Nunca dude que tus palabras Eran latigos para la calma Quise morder cada hora Cerrando los ojos y abriendo la boca Es mirar Burbuja en el cristal es sale en la misma piel es mirajan el cristal es sale en la misma piel Duras de guerra en el segundo CD y burbuja en el cristal en el quinto CD, dos de los demás. Incluidos en este quíntuple álbum, solo quiero brujas, en esta noche sin compañía de Enrique Villarreal El Drogas. Y de Enrique Villarreal El Drogas nos vamos con Revolta permanente una banda de Baracaldo de Munguía, que comenzó en 2014. Iker Villa, Iker Aguinaga y Miquel Becerra, del grupo Erri Ollua, se unieron a Aitor Avio de PLT para formar Revolta permanente Al rap del joven trío se sumó... La afición de Avio por la electrónica, el rock industrial mezclado con metal. El resultado, revolta permanente y en poco tiempo los discos han ido viniendo uno tras otro. El primero, Genesis en el 2014, luego llegaría Quimera en el 2016 y el tercer trabajo, Ultravioleta en el 2018. Ahora, un año más tarde, en el 2019, regresan al panorama musical con este Lobotomiak irán te extraemos los temas a aukerak i moralaren salvatza ileen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 Los burlaveses, Kamul, y de su álbum te extraemos los temas Ignorancia y Mundo Moderno. me cansa No te das cuenta de lo que pasa Ya no estamos en el punto franquismo así que coge tus cosas y vete a la mierda dame, dame, a tu puta cola Hablando con ellos, sobre mí, sobre mis gustos Dices que lo respetas todo, lo que como, que hablo, la que me follo Te haces ver como buen ciudadano y tu cincuenta de pie Está marcado en mi pie, en todos lados Por decidir no ser quien me ha tocado Vosotros, los que vais de casa Aplicando tu verdad Con vuestra masa Cuando cierras la puerta de casa Te llenas la boca Hablando de tolerancia Una injusticia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 Hei que desempatarsea como sea Así nunca habrá lo que deseas Una vida igual Con o sin tetas No podernos Y extingir Sesos pudrinos morase para disparar, y no lo dudo tu color oscuro no me complace, porque no te marchas a otra parte es este estado, que os permite pasar porque en la frontera no pone dados llegáis aquí, solo queréis robar o quitarnos a todos el trabajo 15 horas de pie por cuatro cuartos menudo soy yo que quiere ese cuato En lugar de culpar al empresario, camuflo mi odio como salario. No y no, ya estoy en ti, si estás podrido por hacer ti. No De 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde y fines de semana en redifusión de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde Euskal Música novedades temas del recuerdo entrevistas, especiales discografía de grupos todo en el 100.8 FM Berriozar Kirratia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 Nos con una banda que estuvo por aquí, por ir a buscar música en esta nueva temporada. Eh, son la banda Urch que ha vuelto con espíritu de renovación. Sabalduateak es el título de su nuevo disco. No en vano, abrir las puertas es el principal reto del grupo. Es el rock, el estilo musical que predomina en este octavo disco de Urch. Comentar que las letras, como es habitual, se instalan en el ámbito de la sugerencia y ofrecen múltiples herramientas interpretaciones. El álbum Sabal Duateac, lo que vamos a escuchar los temas Uler Tu Nuen y Argya. juoneta nora sauda begira itzali komo ora in gos argia itzali komo Inguratu iraganean zerua Biziritagoz dure irri anesua Ez da izhilduko egun txentiko kantua Ikararik ez izan, eldu biztute eskua. Zalikomu ora inkus argiak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 Más, incluidos En el nuevo trabajo discográfico de la formación rodeo el álbum Dilmun, los temas Borró Karen Atsa y Gure Bide Gal Con ellos vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 18 de junio en directo, sábado 20, domingo 21 de junio en redifusión en repetición. Hemos escuchado al Drogas, a Revolta Permanent, a Segismundo Toxicomano, a Kamul, a Urch y a Rodeo. Recuerda que dentro de 7 días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la La música que se realiza en Euskal Heria. Hasta entonces, ¡saludos, sagur! カラ